Momento desde Campiñas. Canta, canta minha gente. la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Junior, columnista de la 36 en Brasil. a a samba chorado, samba canção, samba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 La vida que vida Que vida Que vida Plinio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Emiliano. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Buen día, Plinio. Como siempre el gusto de recibirte en Una semana con varias novedades ¿no? a nivel de, de la política de Brasil, eh, también novedades desde el punto de vista económico, no sé por dónde te gustaría arrancar. Podemos empezar por, eh, por la política, uh -huh. no por polos. Eh, Lula indicó unos días atrás que no, me, no nombraría Guillermo Bolus, que es diputado del PSOL para la Secretaría General de la Presidencia de, de la República. Es el ministerio que cuida de la articulación con los movimientos sociales. ¿no? La idea de Lula, que parece que fue confirmada en los últimos días, es que en, la, en el ministerio Boulos... Eh, mejoraría la articulación del gobierno con los movimientos sociales porque la idea la, el diagnóstico que tiene Lula es que la relación con los movimientos sociales está mala no porque hay, haya una crisis en esta relación pero sí porque falta un articulador entonces Bolos entraría como un articulador de los movimientos sociales y Lula lograría con esto también sacar a Bolos de la disputa de gobernanza eh, en las elecciones del 2026 mm. porque la condición para que Boulos entrara en el gobierno es que él no disputaría la próxima elección con esto Lula ganaría dos cosas ¿no? un hombre de mayor peso para ver si resucitan los movimientos sociales de apoyo al gobierno y del otro lado sacaría Lula, eh, perdón, Boulos de la disputa de gobernador de Sao Paulo, ¿no? Bueno, pero esto generó una crisis inmensa en el PSOL, que ya es un, un, un partido en crisis permanente de identidad, porque el PSOL fue creado ¿no? en el inicio del gobierno, eh, perdón, en el inicio del gobierno, del primer gobierno Lula, como una crítica a la izquierda del gobierno con la idea de superar de ir más allá del PT del reformismo del PT y entonces cuando el PSOL ahora apoya el gobierno Lula dijo que haría un apoyo independiente sin cargos y hay una resolución del partido que prohíbe que cualquier militante del PSOL entre en el gobierno uh -huh. con una única excepción que sería Sonia Guajarrara que es una lideranza indígena que que para proteger a los indígenas, dijeron, bueno, esta sí podría ir al gobierno, y fue, y está en el gobierno. Pero la entrada de pueblos ahora atropellaría esta resolución nacional. Mm. Entonces esto eh, acirró, ¿no? aguzó la, la disputa dentro del PSOL para ver, bueno, ¿quién es el PSOL? Al final, ¿el mm. PSOL es un apéndice del PT o el PSOL es una cosa diferente del PT?, mm. Entonces, esto eh, va a tener desdoblamientos para adelante. Eh, Plinio, eh, ¿cuál es el, el peso, digamos, la significación que tiene ese cargo que se le da de secretario de Presidencia? Mira, esto ya tuvo gran peso. Ahora, quien estaba a cargo de esto es un señor que se llama Marcio Macedo. Uh -huh. quien yo lo conozco, o sea, no es un nombre de gran... repercusión. Pero la idea es que eh, sí, siempre tuvo mucho peso, y yo creo que el, un poco lo que Lula eh, insinúa es que está preparando el gobierno para un giro más a la izquierda. Bueno, este es el discurso. Yo creo que la esencia es que está preparando el gobierno para ver si acomoda la gran in, insatisfacción que existe en los movimientos sociales, porque... Si este gesto de poner bolos en el gobierno parece indicar que el gobierno se giraría un poco a la izquierda, sí. hay montones de otros que indican exactamente lo contrario. Uh -huh. Entonces, para entender la política brasileña, es bueno entender lo que, este drible que nosotros llamamos en Brasil de pedalada. Uh -huh. No sé cómo se llama en Uruguay. ¿no? que vas, Haces que vas para un lado y para el sí, otro. Un... Así es. Un, incluso se usa un término en inglés, un dribbling, ¿no? Se, se usa un, un, un anglicismo, pero sí, se, se entiende el sentido, sí. Entonces, el gobierno parece, uno no sabe si va para la izquierda, para la, para la derecha, pero podemos después confirmar, yo estoy seguro, que va para la derecha, hmm. porque y, y Bolos viene para en realidad contener la presión que, de los movimientos sociales. Hmm. una amague también sí exactamente, sí decir, sí, ¿no? sí exacto. No, no, no es el español también pero una mague sí este que vas para un lado y vas para y, y tomas para el otro ¿Te recuerdas del jugador llamado Robinho que jugaba sí. en el Santos? Sí sí. Era el campeón de la pedalada, ¿no? Uh -huh. Exacto. Bueno, que ahora tiene problemas con la justicia Plinio, pero dejemos eso de lado. Eh, problemas graves. No, yo te preguntaba lo del cargo además porque ese nombre de cargo en Uruguay este, equivale a casi como jefe de gabinete en el secretario de la presidencia, ¿no? Pero es distinto en Brasil, es como un secretario más personal, digamos. Sí, esto ya, bueno, en, en, el, en el actual perfil del gobierno Lula uh -huh. sería el hombre encargado de los movimientos sociales y que habla directamente uh -huh. con la presidencia uh -huh. entonces sería como una especie de secretario para asuntos de movimientos sociales Ah bien, ¿no? bien. Uh -huh. después hay uno que es secretario de relaciones institucionales para la relación con los políticos uh -huh. como un nexo entre entre ambas partes Plinio eh, Vos nos decías que se ha, se ha abierto, digamos, una un problema interno en, en, el, en el PESOL a raíz de, de esto. Sin duda alguna. Porque, bueno, el PESOL, como dije, fue creado para superar el PT. Mm. Cuando Boulos entra en el PESOL, eh, eh, Boulos entra en realidad para cooptar el PESOL mm. para el PT. 2018, entra ¿no? en 18, en el 17, en el final del 17. y Entonces, lo, lo, él es un peón de Lula en el partido. Eso Ajá. ya despertó muchas peleas. Yo, por ejemplo, salí del PSOL exactamente por este Ajá. diagnóstico que yo creo que es correcto. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, eh, y es lo que se está... pasando en el PSOL es que los fundadores que todavía están en el PSOL, porque ya varios salieron, no aceptan esta relación muy, digamos, totalmente carnal del PSOL <risa> con el partido. Entonces el partido está ascendido. Pero la verdad es que Bólos entró y hoy es mayoría en el partido. Entonces, eh, eh, y yo creo que los que fundaron y todavía están, tampoco van a salir del partido. Entonces van a tener que engolir, ¿cómo se dice eso? Tragar. Sí, sí, sí. Van a tener que tragar la, la, el, el, el hecho consumado porque eh, no veo muchas condiciones y movimentaciones para que se salga del partido. Mm. Pero con esto, Emiliano, lo que pasa es que el sol se va eh, disolviendo. ¿No? Se va deshaciendo, deshidratando como una uh -huh. cosa nueva, diferente del PT, claro. y es prácticamente un anexo del PT. Uh -huh. El otro otro tema, y acá aparece una sigla que, que te pedimos para explicarla, Plinio, IBAMA libera la investigación de petróleo en, FOS, en la foz del Amazonas, ¿de qué se sí. trata? ¿Qué es el IBAMA? El IBAMA es el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Uh -huh. Es el instituto que da los, los certificados si se puede o no uh, hacer alguna, alguna acción en, en función de sus impactos ambientales. Uh -huh. Bueno, hay una presión muy fuerte de la Petrobras para prospectar petróleo en la flos del, del Amazonas. que es una fosa inmensa y, a lo que parece, hay mucho petróleo ahí. Pero hay, por otro lado, muchos problemas ambientales, porque la fosa del de, de Guazú es una región, del punto de vista ambiental, muy rica, muy compleja y muy delicada, con muchos corales, con muchos, en fin, man, manguezais, que habla de, decimos en portugués, no sé cómo sería en español. Manglares, ¿será? Sí, uh -huh. sí. sí. Eh, Entonces, esta, esta presión de, de Petrobras está parada desde el 2020. Uh -huh. O sea, desde el gobierno Bolsonaro, que el IBAMA dice no, no se puede porque es muy arriesgado. Uh -huh. Bueno, Lula es un hombre ambiguo, como acabo de decir, es el rey, el rey de la pedalada. Uh -huh. Entonces, al mismo tiempo que él organiza la COP30 y hace gran propaganda, que es un ambientalista y uh -huh. que está a favor del medio ambiente, internamente presiona de manera muy fuerte el IBAMA para que libere esta esta prospección. Bueno, ¿qué es lo? y tiene dentro del gobierno gente que lo apoya, que es toda la gente del petróleo sí. y gente que se opone. Sí. La principal es Marina Silva, ministra del medio ambiente. Bueno, resulta que ahora IBAMA liberó La investigación, que es el primer paso, no digo que es el primer, es el segundo paso, ah. pero es el paso decisivo, o sea, permite que Petrobras eh, haga un, ¿no? una perforación para ver si hay o no petróleo, para ver cuál es el, la magnitud del pozo de petróleo, en fin, para los estudios iniciales. y Entonces, es en realidad una victoria de los petroleros, una derrota muy, muy fuerte de la gente que defiende el medio ambiente. ¿no? Uh -huh. Esto se hará en una región que está a 155 kilómetros de la mapá, o sea, es lejos de la costa, pero dicen los ambientalistas que aunque sea lejos, las corrientes marítimas son muy rápidas y, y, y son muy peligrosas. O sea, aunque... la perforación sea en alto mar, el riesgo ambiental es un riesgo grande. Entonces, derrota de los ambientalistas, victoria de los petroleros. Uh -huh. Del punto de vista más general, no para que para nuestros hermanos uruguayos sepan qué es lo que está pasando en el gobierno, porque a veces uno ve la noticia ahí concreta uh -huh. y pierde un poco la dimensión general. Lo que se ve es el gobierno brasileño profundizando su opción por una inserción especializada en la división internacional del trabajo. ¿Cuáles son los grandes negocios ahora? Energía, ¿no? tierras nobres, mineración eh, y inteligencia artificial. Bueno, nosotros vimos que hace poco Lula va a los Estados Unidos y dice, mira... Uh, liberamos la big de, uh, datas, no los data centers a los americanos bueno, ahora se libera la prospección de petróleo en la amazonía, hay mucho petróleo ahí, es en realidad el mismo sistema del petróleo venezolano del petróleo no de esta región, entonces hay mucho petróleo y lo que se nota es que Brasil a despecho de todo el discurso ambiental camina para lo que hay de peor en el capitalismo, ¿no? La explotación de energía, la explotación de la inteligencia artificial en gran escala, por ahí vamos. Bien, Plinio, otro de los temas eh, planteados, eh, la gripe aviar que fue detectada en granjas de pollo de productores brasileños. Sí, y ahí cerquita de Uruguay, ¿no? el, primer, el primer núcleo está en un municipio que se llama Montenegro. De Hill Grande do Sul. Sí. Pero ahora ya hay sospecha de que también haya la gripe en Tocantins, que es en el norte. O sea, a lo mejor esta gripe está más diseminada de lo que las, la, las autoridades brasileñas eh, quieren decir. Bueno, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la diseminación del virus H5N1. Bueno, entonces esto. provocó una interrupción de todas las exportaciones de pollo de Brasil. Uh -huh. Brasil es el tercer mayor productor de pollo y el mayor exportador de pollo. Y hay varios países, incluso Uruguay, que suspendieron uh -huh. la, la importación no uh -huh. de, de pollo. ¿Y por qué? Para que la, no porque ahora yo aquí en todos los brasileros se están convirtiendo en especialistas en gripe aviar, ¿no? Uh -huh. La verdad es que no hay ningún riesgo para la gente de comer el pollo o el huevo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es diseminar el virus, ¿no? Y el segundo riesgo, que es un riesgo interno de Brasil, es que el virus del pollo salte para el, para el ser humano y acabe se, con una mutación se transformando en una pandemia. O sea, uh -huh. no es una crisis para los productores, que es una crisis que yo creo que con, en un rato será contenida, pero es una crisis muy fuerte sanitaria, un riesgo sanitario muy fuerte. ¿Y qué es lo que hay por detrás de esto? La crisis ambiental, ¿no? Esta, esta relación entre acumulación de capital, producción en gran escala y riesgos ecológicos, en este caso el riesgo de una pandemia, de una nueva pandemia. O sea, no es un problemita, es un problemazo. La media eh, da el enfoque en, el, en, en, en la repercusión económica del problema uh -huh. que hay, pero el problema real, de mi punto de vista, no es el económico, es si el sanitario, que si esto no se contiene rápido, eh, puede convertirse en un problemazo mundial. Uh -huh. La verdad es que las autoridades brasileñas están cuidando de esto, lo uh -huh. cuidan con mucho uh, uh, cuidado porque uh, esto es agronegocio hmm. y cuando se trata de agronegocio el estado brasileño es serio porque esto quiere decir plata o sea claro. que yo creo que hay una movimentación real para contener y tomar todas las medidas necesarias para, digamos, superar la crisis acá nos están preguntando desde Argentina, Plinio que están siguiendo tu columna Eh, si sabes si Argentina suspendió la compra de pollo también a Brasil, porque ahí no lo dicen Sí, mira, está suspenso China, Unión Europea Argentina, Uruguay mm. Chile, México Arabia Saudita Japón, África del Sur y muchos otros países, mm. pero Argentina sí, mm. ya, está, ya está ya han eh, suspendido esto Bien, bien, bueno, vamos al último tema Que nos planteas hoy que tiene que ver con la economía, con el seguimiento de, de la economía brasileña? ¿Ha habido un crecimiento por encima de lo esperado en el primer trimestre del año? Sí, esto nada más una notita para que sí. veamos cómo viene la economía brasileña. La economía brasileña venía en desaceleración. La expectativa es que crecería este año más o menos alrededor del 2%. ¿eh? Pero el, el resultado del primer trimestre que terminó en marzo uh -huh. eh, muestra que una, una especie de una recuperación de la economía. ¿no? La economía en el primer trimestre creció 1,3%, lo que muestra un crecimiento en 12 meses de 4,2%, o sea, un fuerte, crecimiento fuerte, y sinaliza, no para el año de 2025 un aumento para 2,5%. Es un crecimiento mediocre, pero es un crecimiento mayor de lo que se imaginaba. ¿Por qué? Básicamente dos causas. Primero, un aumento muy fuerte de 6,3% en el crecimiento del agro, de la agricultura. Entonces, es el agronegocio. Un año bueno para la agricultura, precios buenos internacionales, la economía crece. O sea, el conjunto está mal, pero la agricultura va muy bien. Mm. Y desde el punto de vista de la demanda, es el aumento del consumo de, la, de las personas. Y esto se explica porque Lula, para contener la, la caída de la economía, liberó muchas, muchas, muchas formas de transferencia de ingresos, a la gente pobre y como hay mucha gente pobre y como todo lo que reciben lo gastan inmediatamente esto mantiene o sea hay una especie de un de un keynesianismo eh, cobarde que hace la los los la gente pobre gastar lo que tiene y endeudarse para mantener la economía pero está dando el resultado este año hay que ver lo que pasa el próximo año Bien, para cerrar, Plinio, un comentario nomás aprovechando el contacto contigo, del seguimiento del proceso judicial a los acusados de intento de asesinato de Lula, ¿no? Eh, y del vicepresidente y del juez Alexandre de Moraes. Ayer hubo una resolución del Supremo de Brasil, el, el equivalente a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de nosotros, de aceptar Denuncias contra esos militares. Sí, este va a ser una novela larga. Claro, claro. Yo voy a contar aquí en la en Radio Centenario los episodios más importantes, <ríe> porque si no la gente se va a aburrir. Sí, sí. Porque sí. el proceso judicial brasileño es muy formal, uh -huh. totalmente formal y, y en tesis ultra rigoroso. Nosotros sabemos aquí que. En realidad no es esto, pero uh -huh. es así como se presenta. Uh -huh. Entonces, lo que hubo estos últimos, estas últimas dos semanas es la aceptación de la denuncia. Entonces, hubo la denuncia, uh -huh. ahora el, la Fiscalía Nacional presenta con esta denuncia, formaliza el pedido para que se inicie un proceso y el Supremo acepta o no. Uh -huh. Aceptaron todos menos dos dos militares que dicen que no hay evidencia suficiente entonces no esto el, el, la, la denuncia no fue acepta mm. eh, pero es en realidad ahora que empieza la, la novela más pesada que sabremos más informaciones del golpe, mm. la única noticia de, de esta novela, de esta semana que es interesante es que salió en la prensa una conversa de, de Whatsapp mm -hmm. eh, Mauro Sigi, que era una especie de eh, ayudante de orden de Bolsonaro, con el abogado de Bolsonaro. Y en esta conversa sale que ellos comentan de manera informal que la, imagínense, eh, eh, el presidente del PL cogita la idea de que Michelle Bolsonaro, la mujer, la, la esposa de Bolsonaro, sí. sea candidata a presidente. Entonces Mauro Sigi responde, Ah, prefiero Lula a Michelle, y los dos entonces ríen. Bueno, esto generó una crisis, porque eh, el abogado de Bolsonaro es un personaje importante en la defensa de Bolsonaro y en la arquitectura política de Bolsonaro. Funciona como portavoz, funciona como abogado. Bueno, y Michelle hoy día está en la prensa que exigió su demisión, que fuera... Demisionado, ¿no? Entonces, eh, estas que nosotros llamamos fofocas de mm. WhatsApp acabó generando una crisis en la entourage de, de Bolsonaro. Pero de esto tendremos varios hasta el final del proceso. Muy bien. Sí, como vos decís, hay que ir seleccionando lo. Lo, lo que es esencial transmitir porque seguramente los medios van a, a disputar el seguimiento como una novela prácticamente ¿no? pero bueno como tantos otros temas hay que sacarlo lo esencial de lo que vaya pasando no sí. la, en realidad bien bien lo, lo dijiste bien hernán la, para la gran prensa brasileña esto es una gran novela pero que cumple una función política. la función política es decir miren cómo la justicia brasileña es cuidadosa es formalista eh, aquí mm. nadie que no sea delincuente va preso la, la, la democracia funciona perfectamente entonces mm. esto va saturando a la gente con estas informaciones que son meramente formales que no no quieren por mientras no quieren decir nada la verdad es que por detrás de esto hay La, el, el brazo de hierro para saber si el Estado brasileño tiene fuerza para prender los que intentaron contra el Estado de Derecho ¿no? mm. y esto no se va a decidir en realidad en la justicia brasileña, se va a decidir en la política brasileña claro. Muy bien, Plinio muchas gracias como siempre agradecidos, un abrazo para vos para la familia, los compañeros de contrapoder.net como siempre, ¿eh? Muchas gracias Hernán, Emiliano, siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Bueno, y resistí todavía que ya se acerca el, el tiempo del retorno de Ángeles, ya queda menos, ¿eh? para que vuelva. Sí, no, no, yo yo me comporto siempre porque puede estar asistiendo. Entonces... Sí, sí, sí, no. sí, sí, sí. No hay duda. Eh, eh, decí que no pidió estar en el Zoom también desde donde está para controlarnos más, pero eh, puede estar controlando desde las sombras. No, pero la verdad es que Ángeles no nos controla, nos lidera, que es totalmente. Exactamente. Sí. Y nos, nos, en particular a nosotros nos, nos trata de formar, pero no siempre eh, cumpliremos, pero trata de transmitir buenos ejemplos, por cierto. Seguro <risa> que sí. <risa> Un seguro. abrazo, Plinio, hasta la próxima. Un fuerte abrazo, chao. Chao. Um samba enredo, um samba enredo